The ballet on the burning stage The documentary scene Upon the fractured screen The dreadful poems crawled Upon the grump of page. There's a policeman With an honest soldier The scene whose head is on the pole He grunts as he fills his He the tom remains, fingerprint Our fingerprints, our prints and stays And endeavours to ignore the chains That he walks into his knees But his master in the dark nearby Inspects the hands with brutal eye That have never brushed a lover's thigh But have squeezed the nation's throat He hungers in his secret dreams The heart and voice of cruel machine His lover is not what she seems And she will not leave a At last the 1998 show The situation tragedy Grand office slick with soap Cliffhangers with no hope The water coloring, the gallery The flooded gallery Get eaten by the play. There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors To are if the show is through The looks to with the cues With the clothes and mashes At last in 1998 show The tods song no one ever sings The curfew cross line, the comedy divine The bulging eyes of puppets We're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 para en reba hoy, hoy no, iba, no iba a venir siquiera lo que pasa que a ver claro la semana pasada no vine porque estaba malo hay dos semanas vine tres no vine porque tenía que ir a, tenía que madrugar porque no vine ese día hostia no me acuerdo sé que el otro día no vine pero pero, pero ahora no me, no me acuerdo porque porque fuera Bueno yo igual que de los últimos cuatro programas fíjese dos no más entonces si yo bueno anda venga pues tendré que tendré que ir a la a la cuca habrá que que hacer algo eso si va a ser un programa Bueno, ¿qué coño voy a decir? Te iba a decir, ¿va a ser un programa curto? ¿Qué cojones sé yo? ¿Cómo, cómo, va, ¿Cómo va a ser el programa si curto? Si el Yargo, si ¿Sí, qué cojones va a ser? De verdad que no tengo ni puñetera idea. Sabré una más cuando, cuando lo vaya haciendo, cuando acabe y lío, hostia, pues salíme curtio, salíme el Yargo, ¿qué? Hoy viene viene así muy. No bueno, traigo agua. Esto ya la vez, ¿sí? Porque yo, claro, en el programa estoy todo el puto día, todo el puto día estoy. Estoy, estoy hablando toda la puta día, toda la puta noche Bueno, no llevo la puta noche Y un... pedacín de noche, joder, ni siquiera lle, lle tampoco tantas, unas hora y pico, dos horas y bueno, pues de ese mes en cuando tengo que parar a echar un traje porque si no empieza la garganta a darme un picazón eh, bueno, entramos un picazón en el garguelo de, de la hostia este hostia seminario, pero bueno qué voy a hacer, qué voy a hacer, la cosa a no traje música, no traje música para un momentín en casa yo no tuve en casa en todo el día, entonces para un momentín en casa de la, que, de la que tal, de la que venía para acá ...por coger la, la música de fondo y, y la sintonía. La sintonía da lo mismo, pero si no si no la traigo yo aquí en que si en el Beto Orella... ...que si en el YouTube, eh, que si por ahí hay, hay muchas maneras de encontrar la sintonía. La música de fondo y el non, porque joder, pues yo muy larga y no tan ayuntas. Tenía que ponerla en algún sitio de estos de, de ahora que se lleva tanto esto de la nube... Eh, poner poner música, poner música en la nube y entonces es así, pues ya, pues ya no tenía problema, estoy pensando que cojones son de oh Dios mío, de, de verdad que, que que yo me cabreo, ¿eh? yo me cabreo porque a ver si sí, cierro a ver llega ahora porque el ordenador eh decidió decidió no hacerme caso, el ordenador no me quiere hacer caso, Ciérrate, cabrón, cierrate ahora, ahora está cerrado vale, y entonces, ahora ¿eh? este, este, este aquí en equipo, eh ¿dónde de coño está el dinero? este ordenador? Esa, esa cosa que se llama equipo aquí, tiene aquí, vale entonces le doy ahí, joder tiene que aparecer el mío UFDIS vale, que tiene una serie de cantarinos, tiene muy pocos cantarinos, y además salen colorados qué sé yo lo que en fin cosas que cosas que tiene la tecnología que no entiendo ni tengo tampoco especial interés en, en entender vale eh, sencillamente saber que estáis sintiendo eh, radio cuca sabéis que estáis sintiendo anedonia oye jueves 25 de abril día de san marcos día de la bendición de las tierras ya sabéis si tenéis si tenéis una huertina o tenéis una, una tierra Hoy el día en el que tenéis que, si sois, eh, si sois católicos de bien, sois buenos cristianos, el día de, de Ramos cayería es bendecía es ramo de del Lloreu, de eh, del Lloreu normalmente de romero. Eh, los niños fuelles de, de palma, eh, pero la gente mayor, la gente viejo, más bien fuelles de rames de, de Lloreu. Y a lo mejor también cogisteis un de agua bendita y bueno pues con esos dos elementos podéis podéis bendecir las tierras ¿eh? podéis bendecir las tierras Nunca no conozco so muy bien el el proceso ¿eh? no conozco so muy bien el, el proceso por el que se por el que se bendicen las tierras pero sé que más o menos ye, ye, que más me parece el, el lloré bendito ¿eh? o esparcir un poquín de agua bendito pela la tierra y decir eso de que creo que é lo mismo lo mismo que se dice que para la queimada. yo sé la en el falar de del miopueblo supongo que en otros sitios igual el dicho para la bendición non es exactamente así nada yo sé eso de fuera sapos por esas pagueiras y toda maldición que aquí viene el agua bendita y el ramo de pasión veis lo que yo os decía, el agua que bendice un cura ¿eh? y la el ramo del lloreo bendito y esa fórmula fuera sapos que no sé por qué, porque los sapos eh ser que tampoco son malos para la, pa la tierra, todo lo contrario, todo lo contrario, parece ser que el que el sapo deja de ser un, un aliado de del agricultor porque porque ciertas plagues cómelis, ¿eh? Y que yo sepa, el sapu nunca me plantas, pero dice fuera sapos. Y dice fuera sapos y sapagueiras. Las apagueira y este, este bichu, ¿eh? este reptil, que en asturiano llamas es acavera, ¿eh? en castellano llamas es salamandra, ¿eh? en la mia casa llamamos los Bueno, En mi casa en más casas, vamos, ¿eh? llamas es sapagueira en muchos sitios. la sapagueira tiene muy mala fama la prove. ¿eh? y un bicho muy guapo y un bicho muy guapo en mi toda la vida me, me gustó es un, una especie de lagartija, ¿eh? sí. parecido a las yagartixas es eh, negra y, y, el y ella, una, una combinación de colores muy guapo que por lo menos a mí me gustó mucho oye hay gustos para todo eh, Y es interesante decir que, que la combinación es la bandera negra y amarilla y yo vila en muchos sitios eh, asociada al narcocapitalismo, al anarcoliberalismo, al anarquismo de, de derechas, ¿eh? sí que opina que... Que todo tenía que ser privado, el aire, el agua, bueno ya ves que políticos que también lo también lo piensan, eh. Pero yo no creo que todo que esto tenga nada que ver con la con la eh, casualidad. La zapagira tiene muy mala fama, dicen que si lleva venenosa, y es mentira la zapagueira, <risa> eh, No sé si es beneficiosa o, o si produce para pa las tierras, eh, estamos hablando de las tierras. No sé si es beneficiosa o si produce algún tipo de da algún tipo de mal a la tierra, pero bueno, no sé. La verdad es que casi no les hay, no les hay casi ya ni en el monte ni en, ni en el yao, o sea ya que bueno, pues por pues decir foras apagueiras no deja de ser bueno una tontería, ¿no? Después la la bendición sigue con foras apos y apagueiras y todo en maldición. la maldición lo que no sé si se refiere así si en genérico a eh, una maldición cualquiera o si se refiere a lo mejor a la mala hierba eh, que que también en mi zona por lo menos llamamos maldición no zonas, eh, un nombre así más más más popular que más gente utiliza y el de el de boliche eh, el boliche el boliche y una planta curiosa y una plantina con la Lo que ya le planteé en la folla tiene una apariencia de trébol. No sé si será trébol. Si fuera trébol encima, José es que si fuera de la familia el trébol, entonces sería una leguminosa. si lleva una leguminosa pues entonces joder lleva una lleva una, una planta y una planta cuyo nuda para tener cerca la huerta, porque les, les leguminoses ¿m? el trébol normal y corriente el que todos, eh, todos conocemos y estamos fartucos de Berperi, bueno no está fartucos pero bueno bueno que el trébol lleva una, una leguminosa Y, y les leguminosas tienen una cosa muy buena que, es que aporte aportar nitrógeno ficha el nitrógeno el nitrógeno atmosférico que de otra manera no sé no se ficha en la tierra eh? bueno ficharse no, no no no se ficha de ninguna otra manera fija nada más <coughs> entra el nitrógeno en la tierra creo que ya era a través de, de las tormentas y étricas, de los rayos eh? Que así, que por lo visto precipita nitrógeno. No te sé yo mucho de, de física ni de química como para decir como llegue que, como oye que la, el nitrógeno se ficha en la tierra a través de un rayo. ¿Qué, qué coñones? ¿Eso? A ver, joder, vamos a, vamos a ser serios. Yo sé lo que sé. Y de física, y a mí sacándome de, de, la astrofísica, de la física de partículas, no tengo ni puñetera idea. de esos otros prácticamente tampoco pero de de, de de de la otra segurísimo que no segurísimo que no eh, <coughs> o sea que bueno en realidad pues si decimos fuera la maldición pues también nos nos parece un poco <risa> no sé o parece a mí por lo menos un poco un poco chora además que yo estoy convencido de que con la maldición con el boliche yo algún día voy a hacerme rico eh porque la, la mi tierra la tierra de, de los los mielhuelos Hasta, ponse de todos los veranos llena de, de maldición. ¿Mm? Bueno, todos los veranos, todos los posveranos, más bien crece cuando la patata, crece la maldición y, y petas aquello. lleva una mala hierba... ...bueno mala hierba... ...el concepto de mala hierba... ...yo un poco esena... ¿no? Lleva mala hierba... Porque, ...porque no... ...porque no quieres que salga... ...o el pues, no que plantea patatas... ...no quieres que salga... ...porque ya muy... Yo muy muy pesada... ...luego puede quitar... ...y molesta a la hora de sacarles y tal... ...pero que en realidad... por pues, lo visto... Fa hacer, no ...fa nada malo... ...no llegue que coma el, el... ...el nutriente a la otra planta... ...o que la otra planta salga peor... ...porque es culpa de que está... ...rodeada de, de boliche... ¿Eh? Por, bueno, pan arriba Si de verdad hay un trébol ¿eh? Si de verdad hay una leguminosa Entonces hostia, ya está buena ¿Mm? Otra cosa que, que, ye, ye es lo que Por lo que yo os decía Que yo planeo Hacerme rico con, con el tema de, del boliche De la maldición Porque tiene un aspecto coñonudo, eh. A mí dame ganas de comerlo. Hostia, de verdad ¿eh? Un día vos lo voy a enseñar Yo como una especie de cebollina muy pequeñina que no es la cebollina quizás no sea lo que lo más apetecible pero luego tiene un tallo hasta que empieza la, la parte verde en la que crece el, el ...que yo os digo tiene un, un trozo un trozo blanco ¿eh? un terín blanco madre de dios que eso yo veo lo y apetezco... me pega un ñasco... tenía que pegarlo de alguna vez a ver si a ver si me me pongo malo a ver si está bueno a ver qué hielo qué tal La idea de hacerlo de alguna vez Y usar la La estrategia De, de, de la guarón De la rata ¿Eh? sabes lo que fan los aguarones, las ratas bueno pues venga, comen, comen de todo, son omnívoros, comete si te pones alantra, viste? vamos o sea, a ver, los comen lo que haga falta, ¿Eh? menuda ahí la, la rata y los pedazos de dientes que tienen, mordemos una rata de alguna vez, ¿Eh? a mí sí, a mí mordemos una rata una vez y, y púsoseme el dedo, mordemos el dedo creo que ya era en el, en el, en el, en el índice de la, de la mandrecha me parece Por eso se me me he con la puñeta dime <ríe> Fukuoka, joder no había un saludo a la al al camarada Fukuoka, a Fuku que está, que está en el, está en el chat. Buenas noches Fuku, buenas noches, hoy ni siquiera estoy yo metido en el chat, ni siquiera estoy yo metido en el chat porque total, oye pues tengo Tengo otras cosas que hacer, tengo que hablar y tal. Y, y total, oye, para hablar con vosotros, con la gente que se mete en el chat, pues yo falo por aquí, vosotros faléis en el chat y la verdad que yo tontería. ¿eh? Eh, pásame un Fukuoka, pásame un Yace, con el con el nombre nombre científico del boliche, el Oxalis Latifolia. Efectivamente, ¿eh? lo conocía, lo conocía porque... porque bueno, esta obsesión que tengo yo con el boliche como para no conocerlo lo que no sabía yo, mándame el enlace a la wikipedia ¿eh? joder, la hasta, a, hasta tiene un enlace en la wikipedia el boliche bueno, yo ese, ese ya no lo ese ya no lo tenía vamos a ver lo, lo que nos pone aquí del boliche a ver, eh, género de la familia auxilada ceai". madre de dios bueno, anda, pues, un, un mal, no está nada mal, no está nada mal Eh, de les aproximadamente 900 especies descritas en las Oxylacidae, madre de dios. Oye, solo por tener el sinome ya ya tiene que eh, ya tiene que ser una una cosa una cosa buena joder importante por lo menos porque si no no podría tener no podría tener el sinome, ¿no? Vale, pues si estas corresponden los taxones aceptados de Oxalis, pues esta debe ser Oxalis. Muchas de las especies se conocen como Oca o Ñame Coño, pues el ñame, oye, yo el nombre de, de, de ñame conozco lo perfectamente porque ¿eh? yo tuve una, una moza sudamericana que falaba muchas veces de ñame como una cosa que se comía, ¿eh? Que, joder, pues sí, a ver, vamos a ver qué más qué más pone aquí. Habita en muchos lugares excepto los pueblos, digo ¿eh? no todo yo, sale y me cago en diez. La especie ya rica en zonas tropicales, usted o hay en Asturias también, en Asturias es no un tropical, pero digo yo que por lo menos lo que lleva, eh, lo que lleva la huerta de los mismos me cajo en la puñeta. Joder si si, si hay si hay osifalis de este, o sales, la como coño se llame eh, Son plantas anuales o perennes, sí, digo todo lo yo que son anuales o perennes. Bueno, no, son más bien no anuales que perennes, es que tenemos perellí, ¿Por porque aparecen eso, no sé, en el tiempo de sacar la patata, en verano, tal. Las fuelles están divididas en tres o diez más partes, acorazonadas, ancioladas, en un ramo, todos los foliolos de igual tamaño, vale, y sí, tal. El pe de los ojos son similares a algunos trifolium un trevo, diferenciándose en que no forman un ramo. ...y por desigual tamaño... ...de dos pedúnculos... ...jago la marqueta y... ...ah, coño, viene el, Alberto... ...oye, guaje, entra ...ah, viene, pones a mirar el... ...el, el... tablón de programación y no entra... ...cago en la puñeta, bueno, en fin... ...bueno, o sea que parece ser que... ...aunque son... ...similares al a trevo... un pongo que sea leguminosa, ¿no? ...no, no va a ser leguminosa ...o sea que no va, va, va a servir... Para pa lo de fichar el nitrógeno atmosférico, pero bueno, en fin, si no sirve para eso, puede servir para pa otra cosa, sobre todo, pues servir para comer. Mira, ay, mira, según dice, Dime Fukuoka, volví al chat, eh, a ver lo que me dice Fukuoka. Según dice, esta es la información en concreto de este tipo. Ah, o sea que ahora no estaba, a ver, bueno, anda, o sea que ahora todo lo que estaba leyendo hasta ahora no llega. Aquí pone oxalis acetosella, madre de Dios. pero no llega a la tifolia. ah no pues parece eh, parece al eh, parece al al al que al que <coughs> al que al que tengo yo una puerta usos en medicina ah ver, eh, mira los usos en medicina a ver la aleluya ahí que llamar la aleluya se utiliza únicamente fresca y un remedio para la acidez de estómago. ves lo que yo decía para pa, pa, pa cosas también ayuda a curar la hepatitis y la nefritis y el no sé qué del pellejo. bueno, pero a ver, un segundo y perdona es que, ah no, ahora está este rapa está fuera, pero está hablando per, per teléfono, bueno, en fin esto me parece un poco indignante, ¿eh? me parece un poco indignante porque yo tengo avisado a todo el mundo que cuando vengan a Anedonia, en Anedonia ¿eh? en, en, en hay un programa para hablar no se puede estar por aquí para la radio y tal, y, y tal al, al que joder, esto yo para venir y contar algo, no se puede venir a mirar, ¿eh? que venir a hablar pero bueno, continuemos, bueno pues que estaba yo con el tema este de la de la de, por cierto Fuku, muchas gracias por la, muchas gracias por la información ¿Mm? Eh, que me va a ayudar Porque mira, yo he encontrar al Algunos artículos eh, botánicos y tal Pero seguramente Seguramente eh, eh, Joder, ¿cómo se dice? Que seguramente Todos los enlaces de la Wikipedia Serían mucho mejores a, Serían mucho mejores pa, pa, bueno Para entenderlo así De una manera sencilla y Y clara, ¿vale? O sea que muchas gracias, Fuku. Por cierto, eh, el, el, el Fuku, el Fuku yo también, aquí un un, un, un, un gran aficionado a, a la huerta y a las plantas. Pues todavía que yo, eh, mucho más que yo, en eh, comparación, en comparación. ¿eh? Y, y, y dió ayer tres cosas, ¿eh? díame, ¿Ayer o antes ayer? Díame, no, no, igual fue, cuando fue? Fue antes ayer, coño, fue antes ayer. Dió ayer tres, tres plantas para plantar, Eh, que por cierto ya están ya están plantadas eh, lo que pasa que una de ellas no me acuerdo ni cómo se llamaba has estar recordándola a ver eh, el Fuku dio un esquejín de, de stevia ¿eh? que por cierto eh, sí nada planté tal, eché ahí un compost muy muy maduro para que bueno porque tengo entendido que gusta lo maduro que no gusta el fresco y entonces nada planteé el módulo lo que pasa que joder digo yo bueno pues ahora viene el tiempo curioso para pa plantar y para para hacer y tal eh, o sea que nada guay lo que pasa que lo que pasa que eh, tengo miedo tengo miedo porque bueno dan que va a bajar tanto la temperatura dan que va a hacer tanto frío que tengo miedo que y daño porque yo una planta en origen tropical ¿Eh? una planta de origen tropical del Paraguay, la de mi madre y aquí inundamos precisamente en el, en el trópico y es verdad que con el cambio climático yo esto ya ya no sé exactamente lo que podemos cómo podríamos definir el, el clima de esta zona, cuando yo estudiaba ya Vallarta no había clima atlántico estoy quedando en Atlántico pero ahora, qué sé yo, ya me dijo el otro día un, un rapaz que posiblemente tirásemos hacia un clima con dos únicas estaciones, una estación de lluvias que coincidiría con el invierno, un invierno frío lluvioso, y muy, lluvio, muy lluvioso, y luego un, un verano, seco, verano seco. Bueno, pues parece ser que de todas maneras lo, lo que lo que sigue seguro llegue a unas situaciones tremendas. porque tuve una huerta también muerto de calor, que si no podía hacer nada, porque hacía mucho calor, pero dicen que he pasado igual un grado de temperatura, de temperatura mínima. Entonces, claro, yo tengo miedo que, que, que la bien que, que el esquejín me, me morra. Entonces, ¿sabéis lo que, sabéis lo que hice? Eh, fui hice una, hice una cosa, eh, que eh, pone un La estructura de, de, de una mesa, eh, la estructura metálica de una mesa, una mesa de, de cocina, de las de Nantes, de las de, de, de Fai Tiempo. Eh, puse una, una estructura de, de mesa, estructura nada más, eh, los cuatro patas y unos y cuatro fierros por arriba, tal, cubrílo todo con un plástico y hice una especie de, de invernadero móvil, ¿eh?, porque eso yo como tiene una estructura y tal yo cojo la y llevo la y quito la puerta y tené, estaba haciendo la con la idea con la idea de meter ahí dentro unos tomates que tengo semillero cuando los trasplantase guardalos ahí porque bueno como supuestamente el, el tomate necesita necesita gusta de Del calor y tal, pues bueno, pensaba, pensaba poner eso. Pero dije yo, hostia, voy a ponerlo, ¿eh? Ahora voy a ponerlo en arriba la, la, la stevia, ¿eh? Del esquejín de stevia. Y bueno, pues ahí está. Ahí no sé si si si, morrerá, si si vivirá, si vendrá bien, si no. ¿eh? Yo regalo, regalo el esquejín ayer, regalo con... componiendo Ortega, que supone que es muy bueno para pa dar vigor a plantó plantuques y tal, supone todo, eh, supone todo, porque yo a ver, tenéis claro que yo falo mucho de huerta, falo mucho de plantas y tal, como si supiera. Soy un puto benedizo, eh. Soy un benedizo que, que ahora viene aquí y va de guay por la vida. Yo estoy puto de en la huerta. Eso sí. Yo estoy puto de allí. Pero que se queda algo de provecho, no sé. ¿Eh? Ahora tengo allí ...un mogollón de... ...de, de purín de ortiga... ...tengo... ...tengo... y no sé cuánto compost ahora estoy... ...meciendo moñica con... ...con... ...con hierbas... ...con siega... ...con podas... haciendo capes... ...y la de mi madre... ...para ver si... ...si de eso saco un compost curioso... ...que sé yo... ...pero son, ...ya vos digo... ...son todo ...pijáis, pijáis... ...porque soy un advenedizo, ...pero bueno... ...por lo menos conseguí plantar la stevia... ...han ¿eh? plantado... ...que crezca... ...no lo sé... tapar tapela con con el con, el, con el, el, el, el móvil. ¿Valdrá para algo? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, ahí está, eh, ahí está. Eché compost muy hecho eh, de novella, por cierto, ¿eh? Que, un dato que Que la mayor gran mayoría de la gente, igual que diría yo hay un tiempo, diría, a mí qué coño, me da eh, que sea de bella, que sea otro bicho. Bueno, pues por lo visto está bien, ¿eh? compost muy fecho, de bella. Post... que yo no manera de hacer los cagados cagados de lo bella ¿eh? que lo cagó a... y muy fecho quiero decir que lo cagó hay mucho tiempo ¿eh? de Steve, por lo menos cagó lo bella hay tres años por lo menos ¿eh? y yo he hecho ahora o sea que bien regalo un compor y un que se sí, yo más no puedo hacer después también me dio un chayote un chayote si sí, sí. pues aquí los nombres de todo de, de, pero de ese acordarme del chayote acordarme el chayote que le explicó que yo una cosa que Que, que medra después eh, enrollándose en un árbol. ¿Mm? Yo planteé al pie de un arbusto arborescente, me parece que se llaman así. Estas cosas que son como, yo qué sé, como los ablanos, ¿eh? que a la mayoría de la gente pensamos que el ablano y un árbol y el ablano no y un árbol. Y por lo visto son muchos, muchos el ablano no tiene tronco, ¿eh? son muchos... Eh, De tronquitos de arbusto, ¿eh? que saben ahí pegados, pero que no son tronco de verdad. Entonces, al hablar no, no, no un árbol, ¿eh? técnicamente, sino que yo un arbusto. Bueno, pues yo planteo al pie de una cosa que yo también que creció también de esa manera, ¿eh? No sabemos exactamente lo que lle, igual tampoco sabe lo que lle. Y es la que me dice pon todo aquí. Y yo dije, usted ¿qué, qué qué árbol y este?" Y dice, "No sé, no tengo ni puta idea." Lo único que sabemos es que hay un árbol que, que da unos un, unas flores, bueno, ahora que es un poquito en masa que no son flores, son inflorescencias. y ¿no? es de un color así entre morado y malva, muy guapo. ¿eh? Pues eso, y al pie de eso está plantado el chayote. También hice un agujero, puse los para abajo, puse, puse los guaños para arriba, los armullos, que decimos, nada na, una o supongo que sería de esa manera Si no llevo el avisame A pa, avisarme Para pa ir ahora Según salga de aquí agarrar la bicicleta Y ir corriendo a la puerta Desenterrarlo y cambiarlo Y, y si el salmollo no lleva para arriba Pues a poner ese para eso ¿eh? No, pero los salmollos son siempre para arriba O sea que seguro que sí Y mira, la que no me acordaba de ¿eh? otra Que tiene un aspecto así Entre patata y Entre patata y mandrá Y raíz de mandrá ahora ¿Eh? Que vosotros tenéis, pero si la rara de los mandrágoras no existe, ¿cómo va a tener aspecto de la raíz de un, de un vegetal que no existe? Bueno, pues yo de alguna vez vi de alguna recreación en películas, en cómics y tal, y la... la la planta esta o la, el tubérculo que me dio el fuku pues tiene tiene aspecto tiene aspecto parecido a, a, al al que iban a la raíz de mandrágora en este en estos estos recreaciones en cómic en tal ¿Mm? bueno pues dime aquí y esa era que yo no me acordaba que se llama aguaturma ¿Mm? bueno pues ya la aguaturma esa como se parecía mucho a una patata es así que no tuve duda de, de la manera de, de plantarla planté como planto las patatas que debe ser la única cosa que yo sé sembrar bien ¿Mm? eh, Fuku está bien plantado el chayote, ahora a ver, bueno anda pues ahora hay cosa de, de esperar a ver qué pasa, me me caso esperar seguramente más que eh más que en un caso normal porque de verdad que, que noto que eso tiene pasado con muchas, con muchas cosas eh, con, con muchas cosas que planto y que siembro y tal Cuando ya estoy a punto de darlo por perdido porque ya pasó más tiempo que tal empiezan a empiecen a brotar o sea que el chayote no es el tiempo que, que tiene que que tiene que estar en tierra para empezar a nacer, pero seguro que va que va a echar que va a echar más tiempo eh qué más qué más ah bueno la aguaturma esa la aguaturma la aguaturma esa pues bueno pues como como tiene aspecto de patata. Pues yo cogí, hice un furaco de la profundidad habitual de la patata, eh, eché un poco de compost también de ovella, eh, tapélo con tierra, volví a echar otro poquillín de compost de ovella arriba, y eso, con el sarmollo para arriba, ya te digo. ¿Eh? Con el salmollo para arriba, porque las patatas van siempre con el con el salmollo para arriba. O sea que, o sea que bueno, pues échalo para allá y a ver si salen, hombre, a ver si salen, a ver si salen, porque, bueno, pues todas esas cosas supongo que se comerán. Y es realmente importante poder poder autosistionarte la, la propia comida. De momento, joder, vea cómo suena esto, chavales. Hoy suena la silla, que por cierto, hasta como no podía ser de otra manera, eh, con el. Con, su, con el respaldo para abajo, pero no vos pongáis nerviosos que no pasa nada porque tirado para arriba eh, eso, ala ya está, eh, ala y ya que estoy haciendo ruidos de esfuerzo porque estoy eh, enroscando el, el mando la rueda con la que con la que con la que mmm, mierda eso con la que va para arriba y para abajo el respaldo Dice el enanito del bosque, era muy original que se buscó, está muy visto, ¿eh? pero bueno, está muy visto, pero no pasa nada, está bien. Dice, hay que engrasar la silla esa. Bueno, pues vale, pues cuando quieras, ¿eh? pues es por aquí con un, con un poquillín de grasa o un tubo de no en uno, tampoco te compliques la vida, pues es por aquí y échalo. Que se antes se llueve, a poder ser, porque entonces de esa manera, pues ya tendré engrasada para cuando venga. Aunque la verdad que a mí, importa tomo un pito, que, que suene, ¿eh? Porque, oye, va, no pasa nada, ya ves, ¿eh? Pues, pues perfectamente fácil, el programa igual, aunque suene. ¿Ves cómo suena? ¿eh? No pasa nada, no pasa nada, suena bien. Pues nada, lo he dicho, que tengo, que tengo esas cosas ya plantadas, hombre. Tengo unos semilleros, pero los semilleros todavía saben se cuando los trasplantaré. Porque, ¿quieres creer unos semilleros? Que, que eché la semilla para finales del mes pasado y tan ahora todavía haciendo. Eh, en fin, pero bueno, son cosas de, de ser un... son cosas que tiene el ser un, un advenedizu, ¿vale? Una persona que llevará toda la puta vida trabajando en la huerta y haciendo las cosas, pues sabría perfectamente cómo fue hacerles, pero, pero en el caso, pues no lle... no así que, bueno, pues oye conformaréme en que salga como como sale, ¿vale? Venga tierra ¡Best trained! ¡Best educated! ¡Best equipped. best prepared troops refuse to fight matter of fact it's safe to say that they would rather switch than fight See y'all. Okay, talk to me about the future of Public Enemy. Future Public Enemy, Bueno, bueno, bueno. Pues nada, sigues, sigues aquí, sintiendo anedones, sintiendo radio de la radio del queso de un kilo. sentíla a través del 107.3 de la frecuencia modulada pues sentí la a través de la nuestra no, página web, lo de 107.3 nada más si vives en Ubie o por cerca, que sé yo el otro día ya no me... ¿dónde fue? ¿dónde me dijeron? Creo que, que en el pico del Gorfolí, que está el consejo no lo sé, porque hay que yo como yo un bate burrillo de, de consejos pues, que pertenece a a Corbera, pero no estoy un un seguro de todo, pero bueno está para la comarca de Avilés Y dicen que creo que me dijeron que tendrá el turbo y que se sentía Radio Cuca, bueno nada, pues mira, joder, ¿eh? esa, esa, esa ventaja que tenemos. Pero bueno, de todas maneras yo no me recomiendo ¿eh? Sintonizar el 107.3 de, ¿eh? de la frecuencia modulada En el pico de algo folía Esperando sentir Radio Cucaracha Porque es posible que nunca lo sintáis Con pa idea para sentir Radio Cucaracha Pues a través del 107.3 Fue lo mejor que podéis hacer Y estar en un coño Joder ¿eh? En algunos barrios de un No en todos, porque en todos no suena No pasa nada, si no suena, eh. O si estáis en cualquier otro sitio que no sea, que no sea, un barrio de Coño, pues no, no pasa absolutamente nada, porque, ¿eh? eh. Siempre que tengáis acceso a internet, que no todo el mundo tiene acceso a internet, pero si tenéis acceso a internet, pones el estrés w este es eh. ¿Mm? Eh, RadioqK.org -O Y entonces es nada, pues perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Porque entonces desde, desde ahí entras a la nuestra misión a través de internet y esa suena de maravilla Suena de maravilla cuando suena de maravilla Otras veces no te suena de maravilla ni mal Bueno pues lo decíamos yo ¿Eh? Desde yo que la, la semana pasada no vine a hacer programa. Creo que ya era porque estaba malo. Sí, es que ya cuando estaba malo. Ya que no vos no, no pensáis que tengo yo muy buena orientación temporal, eh, para acordarme de las cosas. De hecho, si me preguntáis ahora que qué qué ayer, pues tendré que pensarlo, porque num, a ver, si era de memoria, no creo que me no creo que me saliera lo que hice De hecho, ayer miércoles, qué coño hice ayer. A Ayer... ah, coño, sí, joder <risa> Llevo todas las noches hablando de ello Ayer tuve, tuve plantando estas cosas Que, que comentaba ahora aquí con con Fuku <coughs> Pero bueno, la semana pasada Si no viene, porque porque estaba malo? Es que todavía sigo un poquitín malo Que todavía toso Y los que te has de este programa Lo mejor se notéisme en voz Un poquitín, ¿eh? Que falo con un poquitín de nasalidad De nasalidad eh, Bueno, pues sí, porque eso Pues agarré un... Un catarro importante, eh, con, con mucho moku El jueves pasó lo que se sí, recuerdo Y que tenía la de Dios de Moku Y que eh, ese fue motivo de más para no venir Porque decía, joder, la cuga la no lleve precisamente eh, El templo de, de la y respirable ¿Mm? Todo lo contrario, normalmente eh, el, el estudio de Radio Cuga Pues en, en muchas ocasiones, normalmente no Pero muy a menudo, en muchas ocasiones A veces estar lleno de fumo ¿Eh? de fumo de, de, de determinadas sustancias ¿eh? sería por ejemplo el tabaco sea tal que se que se incineran en este sitio ¿eh? se incineran en este sitio normalmente con la intención de inhalar inhalar los ...los vapores ríos de, de, si, de esa incineración... Eh, y, ...y bueno, pues muchas veces queda por aquí... ...y cuando tienes, como yo tenía en, en ese caso... Eh, un, ...un poquillín de, de, de problema de respiración... ...pues igual no llegué lo mejor... ...así que nada, que decidí, no un venir... ¿eh? ...decidí no venir... ...y bueno, pues la verdad que <ríe> quedaron un montón de cosas... ...de, de les que falar pero pero el número en dos semanas acumuló, acumuló muchos, muchos temas. Por ejemplo, yo que sé, me, la última vez que vine aquí eh ya era primero, eh, ya era primordial el fecho de, de, de nutrirse, de alimentarse, que, que el fecho de, de pagar perros en banco. Pero ahora ya no, ya no, ya está dicho por por esa gente que eh, esa gente que nos representa ¿eh? Con una, un apoyo de la mayoría absoluta de las personas que viven en este país, un apoyo creo que ya del 18-20%, una cosa por el estilo, pero bueno, eso supone ¿eh? el poder absoluto y bueno, pues esa gente opina que, que no está bien comer, que lo primero y es pagar. ¿eh? También es verdad que esa gente también opina, esto también es una cosa nueva que pasó en estes, en estos dos semanas, Esa gente también opina que, que a lo mejor había que ducharse con agua frío, ¿eh? porque el ducharse con agua caliente, pues bueno, pues supone un, un gasto más grande. Mando huevos, pero <ríe> a lo mejor... Pese a que yo soy uno de esos que, ¿eh? que desperdicia un montonazo de agua... Porque yo encanto de, de echar no sé cuánto tiempo deba ser de ducha... Y, y a pesar de que soy de esos que calienten el agua a dolor... Porque porque gusta ducharme con el agua muy caliente... Pues a lo mejor tendría que decir, que en la mar, pues... Jódeme que lo diga, que lo diga, que lo diga... ¿eh? Y, y, y yo estoy... Yo estoy, bueno, estoy bastante cabreado por el hecho de, que, de que, que que hay que ducharse con agua frío una persona que seguramente no tuvo, tuvo el más mínimo problema en su vida, ¿eh?, para ducharse con el agua frío, agua caliente o agua con, con polvos de oro, ¿eh?, eh Pero bueno, en vamos a dejarlo ahí Hay también otro que dice, ¿eh? hay también otro que dice que, que, que no, no hay por qué cambiarse de, ¿eh? de ropa interior todos los días. Pues, hombre, todo dependerá, ¿eh? todo dependerá de este a ver si tienes un frenazo o no tienes un frenazo, ¿eh? Si tienes el calzoncillo rayado, pues casi que entonces sí, hay que quitarlo, ¿eh? Hay que quitarlo y poner uno con un teatro rayado. Claro, después de limpiar el culo, ¿eh? limpiar el culo. claro, con agua fría o con agua caliente porque es allí es otro tema ¿eh? como serías un, un buen ciudadano, igual tendrías que limpiar el culo con agua fría y un poco putadilla también, ¿eh? es decir pues, no sé, ¿eh? llevar el culo con agua fría, pues facese pues, también depende de, del tiempo de la época del año y, y demás pero bueno, oye, por poder pues facese pues facese ¿eh? yo de otras maneras cambio calzoncillo y calceto, cambio los a diario ...no sé si... ...no sé si eso ya lo habitual... ...no ya lo habitual... ...pero bueno, oye... ...no pasa nada... ...porque yo como soy un antisistema de estos... ...pues... ...en fin, tampoco tengo por qué seguir estos... ...estos consejos, ¿no?... ...no, pero bueno... ...fueron unas semanas interesantes estas... ...que si... ...que si... ...pagar antes de comer... ...que si duchase no a frío... ...que si nunca cambiase los calzoncillos... ...más que cada tres o cuatro días... ...hay otro que ha dicho que... El, el presidente, un alto cargo de la Nestlé, no sé quién exactamente, porque bueno, ya os digo que si queréis información fidedigna y con datos y tal, que no sintáis anedonia, joder, que yo perder el tiempo, sentí cualquier otra cosa, eh, bastante tengo yo que hacer, eh, pam, pam. Bastante tengo yo que hacer, que tengo que preocuparme de si les quejo de este viaje, sale bien o no sale, y si hay que tapar o no, ¿eh? Y estas cosas, como para arriba, tener que saber exactamente qué cargo de, de qué empresa, de, fue el que dijo la barbaridad esa de que el agua tenía de ser privado, ¿eh? Que haya aberración, que sea que sea público. Hombre, vamos a ver, vamos a ver, eh... tampoco estamos tan de eso, eh, porque la mayoría del agua ya hay privado. Lo que pasa es que bueno a lo mejor llega llega el momento. Ya los que te hais de seguir este, este programa, ¿eh? seguramente, seguramente ya me sentisteis muchas veces decir que, que el camino en que llevamos y es el de la privatización absoluta, ¿eh? el de la privatización absoluta, el de que no puedas hacer nada, ¿eh? Eh, sin que desde eh, sí que me eh, puso el nombre el, el, el mi amigo el trovador, así eh, que en este programa y el matón del instituto, también conocido como Estado y demás, pues que, que haya que pedir permiso para todo, y hay que pedir permiso para pa la mayoría de las cosas, ¿eh? para cosas que lo mejor, y estamos tan tan acostumbrados ya a que sea así, ¿na? Que no nos damos cuenta de lo aberrante que ¿no? ¿eh? Lo aberrante que lleve, porque tienes que, que pedir permiso para pa hacer una cosa en, en tu casa, para hacer una obra. Ya no es normal que tengas que pedir permiso. Bueno, pues tienes que pedirlo. Tienes que pedirlo. ¿eh? Eh, sí, a lo mejor algunos puedes decir, bueno, hombre, pero oye, que yo qué sé. pues para pa levantar un edificio y es normal que tengas que pa poner una casa y es normal que tengas que pedir permiso, porque, oye, si no igual, cada uno facilitará tal donde diera la gana. A mí eso hay un concepto que, que siempre me desagrada, lo de, no puedes hacer esto porque imagínate que lo a todo el mundo, ¿eh? Yo muchas veces ante eso contesto lo de ya, pero yo que nada más voy, estoy faciéndolo yo, no está haciendo todo el mundo. Vamos a preocuparnos entonces cuando lo juega mucha gente, no no ahora. ¿eh? Yo que sé, lo típico de, de... Ya no mucho en bicicleta, por ejemplo. ¿Lo de puedo hacer la bicicleta aquí? No, claro, no, porque imagínate que la, luego la deja a todo el mundo. Cago en la puñeta, pero... ¿Cómo que, cómo que luego la deja a todo el mundo si eso lo estoy diciéndolo yo? ¿Eh? Hombre, está aquí esta noche también el, el pistolero maníaco en el chat. Buenas noches pistolero, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Eh? Mira, yo curioso, el pistolero tampoco puede poner el el nome, ¿eh? Igual que no puedo poner el X. Será cosa de será cosa de, de que a ver ya os lo expliqué de algunas otras veces en el chat de esto y de la de la página web de la radio Cuca... Eh, puedes entrar y normalmente puedes identificarte con el con el tonome. No, pistolero, dice el pistolero que son las megas. No, pistolero, yo pienso que no son las megas. Estuve llegando, estuve llegando a una conclusión. No será el, el linuso. ¿Eh? ¿Qué vos parece? No pensáis que sea linus. Eh, porque claro, coincide... Oh, no, espera, no, no, calla, calla, calla. No puede ser... No puede ser el Inus, más que nada, porque ahora el pistolero puso el puso el sonome, ¿eh? Y, y además porque hay veces que se mete un rapaz que yo estoy casi... ¿Qué, qué coño hay esto que está ahora? No, ah, que no tú esto, vale, vale, vale. Y otro que está tocando las narices, vale, hombre, vale. Tiendo, así nada, no pasa nada, ¿eh? Ah mira, y este está cambiando ahora también a nedónico miserable, pone, bueno no pone nedónico miserable, pone nedonicu miserable. Bueno, pues el anedonicu igual ya me alterego, me alterego en aquel y el poli, dice el pistolero, ah pues sí, ya es fácil, pero con el poli, tú crees. que se aburre, bueno, siempre el poli aburre si sí, sí entiendo este programa lógicamente, pero, en fin ¿eh? no sé yo <risa> sí, porque normalmente el policía lo que falla es sentir esto debe estar el hombre todo aburrido y siente esto, pero no interviene eh, no sé yo si, si esta vez interviene o no, no interviene a, Nenod, a ese ya no sé dónde llega ese era el Nenodnicu. igual llega el mi alter ego, yo qué sé pues Aragonés, ¿eh? Pero ni, don ni cu, no tengo ni puñetera idea de, de dónde puede ser, pero bueno, igual, eh, vamos a seguir a lo que estaba. Que decía yo? Que bueno, que pasó este, este tiempo, que, que bueno, que nos falen de, de echarnos un agua frío, de de pagar antes de comer, de de, de no cambiarse de calzoncillos más que de a mes en cuando. Bueno, pues yo qué queréis que os diga, eh, no un yaquetea muy de muy de acuerdo con todo eso ¿eh? pero bueno, en fin, no sé yo curioso, porque yo tampoco a lo mejor me molesta tanto como como hay gente que dice que yo no la yo no lo haría más que nada porque lo dice no, no sé veo qué pensaréis vosotros pero yo pienso que Jesse Jesse el, el, el verdadero motivo eh, el hecho de que de que se digan esas cosas bueno, mira, hombre, lo de Dejar de comer antes de dejar de pagar, pues me parece una una burrada como la copa de un pino. ¿eh? Y me parece que el mero hecho de decirlo lleva una miseria que nada más puede alimentar el el odio el y, y estas y cosas que se, ¿eh? que se alimenten tanto últimamente. Pero bueno, lo otro, lo de ducharse con agua fría, pues anda que no habrá gente que se duche con agua fría. Lo que pasa es que jode que lo diga, que lo diga, ¿no? lo de cambiarse de calzoncillo cada tres o cuatro días mira, rapaz como se dice ¿Es que que ayer me llora andar sin calzoncillo pues andamos en sin calzoncillo no pasa nada eh cuando fue mucho calor and yo conozco gente que cuando fue mucho calor andase sin cal en sin calzoncillo eh por haber de toda la vida pero bueno oye <ríe> qué sé yo que lo diga pero que lo diga todo también pero que lo diga que lo dice también paz que jode no después sin embargo quien, que que quien dice lo de que todo el agua tiene que ser privado que lo diga que lo dispasme, es muy razonable porque desde uno ¿eh? que ya que, que que negocia con con alimentos y que ya muchos de, de esos alimentos seguramente considera que son privados o que no debían ser públicos eh, Bueno, pues hay mucha gente que piensa que, que, que muchas cosas deben ser privadas, que muchas cosas de las que ahora son de acceso libre, o que, que podemos usar estos, que podemos producir estos, que tienen que, ser, que tienen que ser privadas, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, voy a aprovechar para pa decir una cosina. Eh... Existe una, una rama, que cuando hablas de ella la gente, dice que soy una barbaridad, que es mentira, que cómo va, cómo va a existir, y sí, sí que existe, sí que existe. El, el anarquismo capitalista, el anarcocapitalismo, el anarcoliberalismo también, ¿eh? Eh, a veces también he llamado anarquismo de derechas, no es lo mismo que el anarquismo de extrema derecha, si queréis otro día eh, damos las diferencias. La diferencia básica es que uno es capitalista y el otro es anticapitalista. el el narcocapitalismo, lógicamente como su propio indica y, no vindica, y el, el capitalismo extremo, ¿m? el capitalismo extremo, el liberalismo extremo que va tan tan tan tan extremo ¿m? que considera que que, que no debiera existir Estado porque el mejor hecho de que exista de que exista un Estado ¿eh? que te ha, que te está regulando ¿m? pues ya para ello supone un, un, una corta pieza, un, un pilanco para para la única regulación que puede existir que tiene que ser la del mercado, ¿eh? la de la oferta y la demanda. Opinan que no debieran existir los impuestos, que no debiera eh, que no debieran existir los intervencionismos tal, que solamente el mercado, solamente el mercado. Esa gente entonces defiende la privacidad absoluta de todo. ¿eh? A la misma manera que el otro anarquismo posiblemente pues, defienda la bueno no De, ver, hay tantos anarquismos como, como anarquistas, yo creo Pero bueno, en general digamos que eh, Más que decir defiende la propiedad pública El otro anarquismo digamos que defiende el acceso público Más que la propiedad pública, vamos a decirlo así. Nada. Pero bueno, posiblemente pues, también te ha dicho algo mal Habría que, habría algo lo mejor que dedicarse a, a, a desarrollar este tema más Bueno, pues que decía que el el, el anarco-liberalismo este anarco-capitalismo el de derechas fala de que de que todo tiene que ser tiene que ser privado eh, el, yo por ejemplo leí hay tiempo no me preguntéis de quién era el artículo porque vuelvo a deciros lo que no lo sé tengo tampoco mucho interés en saberlo eh, lo único por volver a toparlo o, o topar más más escritos de, de esta persona bueno pues que el ley, hay tiempo que, que el aire eh, el aire debiera ser privado y porque según el razonamiento de este hombre, un anarco, anarco capitalista, de estos que vos cuento, según el razonamiento de este hombre, el fecho de que la resilla se privado fadría, que el so propietario, ¿no? se, se preocupará mucho de la, de la calidad del producto, ¿m? de esa calidad del aire, porque a la hora de venderlo, pues entonces diría, hostia, pues el, el comprador diría, meca, este no lo compro, no lo compro que lleve un mal aire y aire contaminado, voy a comprar este otro que lleve aire bueno. ¿m? ...aire bueno, el limpio... ...bueno pues... El, ...no sé... ...y un razonamiento un poquitín que yo considero infantil... ...yo personalmente, a lo mejor estoy totalmente equivocado... ...porque yo pienso que los que poseen algo... ¿eh? ...van a vendértelo... ...y se les ayuda bastante la, la, la calidad... ¿eh? ...la calidad de ese producto... ...a lo mejor como mucho, ellos importa la calidad percibida... ¿eh? ...la calidad visible... Eh, ...pues que veas... ...yo que sé... ...un chamón como yo veía una vez... Eh, que te explicaban que para que el chamón de York tuviera un aspecto eh, rosa, o rosa o apetecible, tal, y estaba en, y no sé qué rollos de huevas de, de mosquito, del de no sé qué, y decía, no vaya asco, vaya mierda, pero que, yo, que no podía comerse igual. Y decían, sí, podía comerse igual en, sin ello, pero claro, entonces ya en no un día a tener este aspecto tan apetecible. ¿eh? Y es como si alguna vez, digo que se vais a. vais a comer un McDonalds que no lle por no por tirar del tópico de, de decir venga vamos a vamos a meternos con la el, la bandera de la empresa capitalista no me oye, no, como podéis digo eso como podía decir otra cosa pero bueno si de alguna vez fuisteis a comer un McDonalds eh, y tenéis un poquillín de, de espíritu crítico claro porque hay mucha gente que fue al McDonalds maravilloso bueno pues el McDonald's sí es espantoso espantoso eh, Yo alguna vez comí ahí, mmm, difícil un autoanálisis de, de las mio sensaciones, ¿eh? sobre todo gástricas y intestinales posteriores, y claro, pues las sensaciones gástricas y intestinales posteriores indicaban que aquello ya era una mierda. gente sí, que conozco que trabajó ahí, pues confirmó que efectivamente ya era una mierda. Cosas, eh, bueno, pues ultra congeladas, tal. Que, que en el momento que Además, era muy bueno. Había un plazo. Eh, decían, eh, decían, desde que saques no se sé qué el congelador hasta que lo vienes, hasta que se consume. Eh, pueden pasar no sé qué número de minutos. Si no, si pasen más, aquello ya. Y efectivamente, efectivamente, yo tuve la. ...tuve la oportunidad de, de degustar... ...una hamburguesa... ¿eh? ...que llevaba más tiempo... ...fuera el congelador de lo que... ...de lo que supuestamente podía estar... ...y efectivamente pues fue... ...una, una interesante piedra para... ...para mi estómago... ¿eh? ...en fin... ...pero bueno, eh, la calidad percibida... ...que pues, oye, tú vas a aquel sitio... y olor, y el color ye, maravilloso y el aspecto de todo aquello y maravilloso, pues eso es lo que os preocupa ¿qué pensáis? ¿Que, que al que que al que de, de iba a vender el aire en esa situación en la que el aire fuera propiedad privada y, y lo vendiera un, el su dueño para uso del, del resto y tal que diva esmolocese porque el aire ¿eh? el aire fuera bueno el aire fuera sano, el aire tuviera limpio no, no esmolocese por cosas como que Eh, golea bien, ¿eh? o no golea nada, ¿eh? Eh, como que la, la sensación al, al inspirar pues fuese, fuese positiva, fuese agradable, eh, Fadría anuncios en la tele y en, por ahí, con con estas características, el aire que mejor se, se inhala y tal, eh. el aire que mejor huele, ah, sí, sí, pero pero luego a lo mejor ese aire, pues para conseguir ese olor, pues a lo mejor yo qué sé, insertaba ahí eh, un compuesto químico de no sé qué, este que era cancerígeno, pero bueno, pero hacía que el aire de gol mayor, como tantas cosas que, que tenemos per y per ahí alrededor, la nuestra comida está preñada de de porquería, de caceríxenos ¿qué más da? las cosas que bebemos el agua, el agua esa que quería este hombre que fuera totalmente privado el agua, yo que sé el agua del grifo, pues bien me da sabe Dios lo que tendrá eh? sabe Dios lo que tendrá, yo, yo no sé el agua esa que compramos embotellado que ya hay privado, porque oye si alguien la, la vende pues pues qué si yo también lo que tendrá sabe, ¿Sabe muy bien, eh? o no sabe nada como tiene que ser, pero bueno, pues sabe Dios sabe Dios lo que tendrá Ya no digamos la gente que bebe Cosas como refrescos Los refrescos por lo visto son Son bombes para los organismos Pero bueno, los refrescos estos Hiperazucarados y tal bueno, pues Oye, la gente, tómalos Y gusten ellos, en fin ¿eh? ¿Qué sé yo? Vamos a, a poner un, un cantarín Venga, vamos a poner un cantarín que, no, yo, Estoy yo muy inspirado, ¿eh? la verdad Un día que tenga yo el día Un día que tenga yo el día especialmente tal ¿eh? Es el man, es que tengo... El, el que, que tengo yo la chispa y ese hermano es que no tengo chispa esta semana no tengo muy chispero tengo muy chispero pero bueno a, a ver estoy este cantar porque este sí que responde mucho a la chispa que de algunos tienen de algunos tienen y, y lo sueltan que para mí igual son cosas que son de broma no lo sé Y garras en una mano y pones a recular, animando a la entrepierna y tú pierna y otra pierna. Sí a la alrededor de la barra al mostrador intentando arrancar una botella de champán. Y ahora sin ley sin retorcar, sin buscar el coche sin andar a parar. Sin un mes que estás Tu vaya a estavar, le paso un revolco quien sin para de palar, fumes un pito y un sorriado de chapar, fazela beldo tirando para atrás, dices a la coya que ya tarde ibas a colar, ya despedi te preocupa no dar el nombre de la rapaza con la que asisti machacar, no ves caer la can oportuno, qué oportuno, Taylor, ¿eh? diciéndonos esto de, estallé tu vida, estallé tu vida. You have, you, as as you, y este, you have to give up debe ser algo así como, oh, rapaz, tienes que espabilar o algo así, no sé, ello de inglés. Ah, esto sí me lo sé, lo de si ya tu primera noche tienes que dar tus dos hostias. Bueno, pues puede ser una opción que barrachar, ¿eh? Dame dos de hostias de una puñetera vez y acabamos con todo ya. ¿A qué? Bueno, como os decía, eh, yo os decía al principio que esta noche el programa iba a ser, ser corto y iba a ser cortín. Porque, bueno, pues no tengo por qué dar explicaciones, pero estoy cansado, estoy ¿eh? cansado. Que la, el atender a la stevia y, y al chayote y a la turba esa, pues ahí, nada, eso fue ayer, eso fue ayer. allá estaba cascado por otras cosas, llevar carretillas de muñeca, la de mi madre. ¿eh? Estoy pues cansado, estoy cansado básicamente porque ofrece mucho calor, con 10 y Dios. El calor, bueno, pues no estamos. Hoy por lo menos que cojan, no, no estoy, un, no estoy acostumbrado, no estoy fecho al. ¿eh? Pasamos mucho frío ya todo el invierno y entonces claro, ahora viene el, viene el calor de golpe y ya no, no estás, ¿eh? no estás tú, tú fecho al. pues todas tienes que dejarme algunas semillas de stevia. Eh, fala con, fala con, con fuku, porque yo no tengo semillas. ¿eh? de digamos, un, un esqueje además ¿no todos eh, pero creo creo que tengo entendido que tiene muchas muchas envillas de estas o sea que eh, o sea que bueno pues puña estaría por pasar de faceta de radio cuca ¿eh? pasar de la radio cuca una un, un una herramienta para el intercambio de para el intercambio de cosas ¿eh? Hostia, mira pues acaba de, de ocurrirse ahora, pero podía estar, podía estar muy guapa esa, esa iniciativa ¿eh? eh hacer en en Radio Cuca un un una especie de, de de central de, de intercambios ¿eh? para que la gente que siente Radio Cuca pues pudiera uno decir oye pues yo yo tengo tal cosa y yo te podía decir coño pues podías darme porque tal venga, así o así pues una especie de como, como es de banco de tiempo de de cooperativa de, de, de para hacerles cosas no, una cocina así sí sí eso podemos hacer una radio cuca tranquilamente mientras uy, cojona hostia pues no me cayó un auricular rompióse ¿sí? adiós bueno anda nada estamos tam, tam, jodidos de, de, de material la cuca ¿eh? y eso que nos piden cuatro mil euros cuatro mil euros para pa seguir fusilando <risa> bueno no, en fin no vamos a no vamos a desvariar más no, de, sobre todo no voy a desvariar yo porque porque entre otras cosas dice que este programa tiene que ser curtio y va a ser curtio y tengo que acabarlo ya porque si no me enrollo y sigo sigo sigo y, y no llevo plan vale eh, venga que Un saludo muy grande para pa todos. ¿eh? Un saludo bien para esta gente que está intercambiando. ¿eh? Intercambiando el chat. <ríe> Un saludo bien para la gente que tuvo sintiendo este programa a través del 107 modo 3 de la frecuencia modulada. Un saludo bien también para la gente que, que tuvo sintiéndolo a través de ww.radico.org. Un saludo muy grande para todos los que lo sentáis en directo este 25 de abril y un saludo muy grande para todos los que lo sentáis en cualquier otro momento porque esto sigue en diferido y lo descargáis y la de mi madre se pueden hacer un montón de cosas, ¿vale? Venga, lo único que puedo deciros, ye, ya lo sabéis, lo que os digo a todos los hermanos que el jueves que viene espero que teis aquí otra vez si no estáis no pasa nada y a lo mejor lo que no está tampoco soy yo pero bueno... Si... a ver más cosas en un doy yo vale y sobre todo sobre todo sobre todo ¿eh? ya sabéis que no busco ya ¡Tayuegui!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 Y oficiales, punto final y mucho cuidadito Con hacer recordar quién fuera el delfín del anciano general Porque ya da igual, porque hoy los supuestos contestatarios miren también de las arcas del Estado Rompe ya tu silencio, dale duro que te dio primero Únete a la disidencia, piensa y que no te cojan Que no te cojan Que no te cojan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 Stop it, get on, get on.